Luna fue al bosque y rodaba en la escuela. Hacia una pierna cayó. Ella se encontraba muy sorprendida por haber encontrado una piedra maravillosa, brillante y de color verde.、Pues、después Luna investigó sobre aquella piedra y descubrió que era mágica y ayudaba a controlar t u s poderes. Pero no lo descubrió sola, pero lo descubrió con r e s c i t a su amiga.